¿por qué no fue la victoria para los musulmanes? Debido a la violación del asunto del profeta y el descenso de los arqueros de la montaña para recolectar las canciones.